María para que nos pueda contar eh, concretamente cómo eh, va a ser este, esta campaña eh, que inician hoy aquí en el Barrio Parque Independencia. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Eh, sí, vamos a realizar una serie de campañas de vacunación. Eh, específicamente vamos a abarcar en una primera etapa todo lo que sea edificio de departamento. Uh -huh. eh, recordemos que el año pasado... Eh, hemos hecho campañas de vacunación en lo que comprende La Valle, Mi Bandera, que eh, el 22 de abril sí. eh, silva Por lo tanto, estos barrios en este momento están cubiertos. Eh, la vacuna dura, tiene un año de duración, entonces este, es, esa parte de la ciudad de Viedma está cubierta. Por ahí la gente viste llama quejándose, eh, mi barrio no pasa. Pero, en realidad, el cronograma está eh, realizado eh, para que se pueda abarcar durante el año todo el barrio, toda la ciudad de Vierna. Uh -huh. eh, hoy eh, comienzan aquí, que cualquier tienen que hacer los, los vecinos y vecinas? ¿Acercarse directamente con el animalito? Sí, hoy, 16, 17 y 18, de 10 a 12 vamos a estar en la junta vecinal del barrio Independencia. Eh, la vacuna está... Eh, Destinada a los perros y gatos, a partir de los cuatro meses se puede acercar con su mascota, eh, con collar y correa y en el caso de los gatos eh, lo puede poner en una mochila, en un bolsito o en una caja de transporte, uh -huh. no traerlo suelto. suelto porque generalmente, bueno, el gato rascuña o por ahí se le puede escapar, uh -huh. Uh -huh. Eh, es importante decir que eh, la campaña es preventiva, digamos, no es que se ha detectado ningún caso en particular en esta zona. Es preventiva, exactamente. Eh, es para ocuparse y no preocuparse. Uh -uh. Entonces, este, los vecinos, que por favor acerquen sus mascotas, así se puede se pueden vacunar. Uh -huh. ¿Cómo es eh, la rabia, digo? ¿Cómo se contagia? ¿Se transmite directamente a los humanos? Eh, sabemos que eh, muchas veces tiene que ver con que el murciélago lo transmite a las mascotas eh, de de los familias. ¿sí? sí, el principal vector es el murciélago. Sabemos que acá en en varias eh de edificios de departamentos hay murciélagos. Claro. ¿Qué pasa? Eh, el murciélago eh, si aparece en algún departamento, en algún domicilio durante el día, si ven que está durante el día, lo principal es no tocarlo. Eh, no levantarlo ni matarlo, se puede poner un frasco invertido, una caja invertida, usar guantes, y ese murciélago lo pueden acercar eh, a lo que es Uresa, atrás de la terminal, dependiendo dependiente de salud pública, en donde ellos le, eh, realizan los trámites eh, correspondientes y son analizados, enviados al Instituto Pastel y analizados para ver si tienen son positivos a rabia. Uh -huh. No todos los murciélagos son positivos a rabia, pero sí hay que prevenir. Eh, aprovechamos y te consultamos sobre el quirófano móvil, que también está, como siempre, recorriendo la ciudad. Sí, el quirófano móvil, a partir de esta semana, está dispuesto a una junta vecinal del barrio Las Flores. Eh, ahí pueden acercarse a la mañana de 9 a 12 y a la tarde de 1 a 4 y media y pueden pedir turno. Uh -huh. Lo que sí, generalmente, bueno, los turnos se terminan enseguida. Los vecinos se acercan a pedir turnos. Así que eh, el primer y segundo día en que nosotros nos mudamos, generalmente se eh, los turnos se agotan. Recordemos que son 80 turnos por barrio. Uh -huh. Son cuatro turnos que se dan a la mañana y cuatro a la tarde. Uh -huh. En ese caso, lo que es eh, quirófano está destinado a perras a partir de los seis meses de de edad, ya están en condiciones de, de ser esterilizadas. Eh, y para el caso, por ejemplo, de gatos, o por ahí algún vecino no quiere esterilizar a su perra, eh, tenemos inyectable para que no se arque. Uh -huh. eh, ¿Eso es para gatos y...? Y para perros, cualquiera de, de las dos especies. Y eh, hacemos desparasitación contra hidatidosis, con comprimidos que nos da Salud Pública y también hacemos tratamientos de, eh, rabio, de, de parma.